Mauro Monteiro está en la ciudad de Santa Rosa. Mauro, buen día. Buen día, Pali. Buen día a todo el equipo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? Bien. ¿Ustedes? ¿Dónde estás? En la Ruta 5 en este momento. ¿Trotando o caminando? No, ahora estoy caminando. Bien. Ruta 5, Ruta ¿Qué estará haciendo este tipo Ilia ahí? y Tello. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ilia y Tello? No, un poco más lejos. ¿Carnes eh, para pernas? 603, casi frente a lo que era el polideportivo del Club Santa Rosa, ¿se acuerdan? Sí, claro, Que en oh, un momento sí. jugamos al fútbol. Sí. De Miguel bueno, Gómez. En en sí, sí. ¿Cómo? Digo, de Miguel Gómez, que, que, que fue el que se lo choreó de alguna manera. Claro, que ahora está lleno de yuyo, es, sí. es un campo lleno de yuyo. Claro, ¿y qué haces ahí? Sí. Bueno, estoy acá porque hace unas horas atropellaron un caballo... lo dejaron tirado muerto en este lugar a escasos metros del, del, del asfalto, de la ruta. Eh, nos alertaron de esta situación y efectivamente hay un animal este, tirado eh, con las marcas de algún auto que lo atropelló y según nos decían recién desde la policía, ocurrió en la madrugada un vecino de Anguil, iba de, de, justamente de Santa Rosa hacia Anguil, Y en a esta altura, a la altura de, del polideportivo, o el ex polideportivo del Cruz Santa Rosa, se cruzó un caballo, lo atropelló eh, y ahí quedó el animal. Está acá en este en este lugar. Ahí quedaron las marcas de del auto, no solamente en la ruta sino también en, en, el, en el en el en el pasto, en el costado. Y ahí quedó el animal. Este, la persona no sufrió ninguna lesión. Eh, obviamente que el auto quedó abollado en la parte del costado eh, delantero y el animal quedó en este lugar, la verdad que llama la atención porque nadie vino a rescatarlo, por lo menos a sacarlo de este lugar el, este, el equino quedó en este lugar, está tirado ahí a escasos metros de la cinta asfáltica y, la, y lo que ocurrió fue eso, anoche cerca de las 4 de la mañana eh, un vehículo, un Ford K, lo... lo atropelló porque se cruzó sobre la vía sobre la sobre el asfalto y el, el animal quedó desde anoche, desde que pasó de la madrugada a hoy en este lugar. No sabemos si alguien lo tiene que retirar o qué van a hacer, pero este esta es la situación que se vive ahora acá sobre la ruta Ruta Nacional 5. Estamos casi casi llegando a lo que es el Hotel Piedras Blancas, o sea, entre la Campiña y piedras blancas justo frente al ex polideportivo del Club Santa Rosa el animal fue atropellado en uno de los costados y, y ahí está ahí yo pregunté en algunas asociaciones de protecciones de animales pero no tienen este los vehículos este adecuados para levantar a este animal y llevarlo a algún lado y lo único que piden es llamar a la policía o que alguien este venga y lo lo rescate, pero la verdad que pasan muchas personas por este lugar y ven esta escena, un animal muerto tirado a escasos metros del asfalto. Claro, ahí cerquita a Mauro funciona un lugar donde se practica deporte con caballos. Claro, Exactita. antes de llegar acá, antes sobre mano ahí. izquierda. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí. Tranquilamente puede ser de sí. este lugar o sí. puede ser de algún otro lugar, porque acá sí. hay lugares este donde hay chacras, donde hay casas de campo, y tranquilamente pueden, andan animales sueltos. Mm. No es habitual ver muchos animales sueltos sobre esta, sobre esta zona, sí se ve por otros lugares, sí, en, sí. en la Perón, en la calle Uruguay, sobre el barrio este Eh, los hornos, pero en esta zona no se ve tanto, por lo menos sueltos. Mm. En este caso eh, llamó la atención porque fue, ocurrió anoche en la madrugada, un forca eh, lo atropelló este caballo y quedó ahí. El animal está en este momento en, sobre la sobre el costadito del asfalto. Bueno, bueno, esperemos que lo vayan a, a retirar. Ahí eh... preguntamos en una accidentología y lo que nos dijeron es que eso tiene, se tiene que hacer cargo o se hacen cargo. La gente de la seguridad rural habitualmente encargada parte de la policía de la seguridad rural que viene y lo rescatan con claro. con este con un con un vehículo grande para poder llevarlo claro bueno bien Mauro. después no pasó bien. absolutamente más nada claro, eh, sí, por fortuna. Vemos que pasan este los autos y a esta altura uno ve que pasan bastante rápido no se da cuenta hasta que está paradito al lado del asfalto sí sí, sí, sí, más vale. Eh, este mucha velocidad en ese sector de la, de la ciudad. Mauro, eh, alguna otra novedad, eh, algún anticipo, algo, si no, gracias. Nos, re nos reencontramos cuando sea necesario, Pali. Bueno, muy bien, gracias Mauro, nos reencontramos luego. Hasta luego.